Y lo primero que hay que decir que ante la situación confusa o la situación este conflictiva que se generó sobre el final del partido los árbitros segúnn tu criterio y según lo que marca el reglamento, actuaron bien en la última bola si sí, eh, lo que pasa que es bueno aquí hay que a, eh, se da la, la oportunidad de combinar eh, los reglamentarios es con la posibilidad de de que el partido iba para la televisión y tenían un aditamento más que es la revisión de imágenes eh, respecto a lo reglamentario es, es claro que si el reloj este, no funciona como como sucedió anoche eh, el reglamentariamente el árbitro no puede deten el partido Este, siempre y cuando esté poniendo en desventaja a uno de los de los equipos eh, y aquí podrían darse las dos cosas mientras un equipo ataca y el otro defiende el árbitro claramente no puede poner no puede detener el partido ahora si uno de los equipos el que ataca o el que defiende se da cuenta que el reloj este, no está funcionando y él separa se detiene este eh, no defiende o no ataca, el árbitro inmediatamente debe parar el partido y retrotraerse a, al tiempo, al lugar donde comenzó la acción con el tiempo que, que realmente este, restaba. Ver, lo, sucedió, decir, lo que sucedió decir, no, eso... fue que el, el jugador atacó, el equipo este eh, contrario defendió Hasta que hasta que se produjo el gol y ahí fue cuando este, el árbitro inmediatamente detiene el juego y eh, agrega la otra posibilidad al tener la televisión va a ser revisión de imagen y esa revisión de imagen tuvo que incluir este un cronómetro manual para, para poder determinar fehacientemente cuál era el tiempo que restaba pero eh, desde el momento en que se inició la acción hasta que se produjo el gol, que es el, el momento en que se detiene el cronómetro. A ver, yo lo expliqué más o menos como como lo dijiste vos con otros por hoy con otra terminología, pero eh, la misma situación. Vale decir, eh, triple de, de flor, partido empatado en 76, 9 segundos 4 décimo para el final del juego. Va a reponer Ramón Clemente. En el momento que Ramón Clemente pone la pelota en juego, se la pasa a Franco Vardi. Si en ese momento, vamos a suponer que... No recuerdo si justo la ericción que lo estaba marcando a y ahí. Pero vamos a suponer que lo estoy marcando a Ericción o cualquier otro jugador, Vildosa. Si en ese momento Vildosa lo mira a, a Vito o a Brite o a San Pietro que está y dice, ¡eh, eh el reloj, no corre! En ese momento puede el árbitro parar el juego. El árbitro puede parar. Debe pararlo inmediatamente. Debe parar el juego, ¿Sí? perfecto. Porque hay, perfecto. Porque hay un equipo, hay un equipo que que se está dando cuenta y no está... No, no está, está defendiendo. defendiendo. No está defendiendo, o si lo mismo hubiera pasado con, con Balbi. Se para y dice, el reloj no corre, y el árbitro inmediatamente tiene que, que detener el juego y volverse. Eh, es claramente una situación que uno de los equipos es el que está este eh, determinando que el juego se debe detener. Por, el árbitro, por lo tanto, el árbitro no puede... Eh, desoír de de eh, lo que el, lo que el equipo está pidiendo entonces claro. eh, eh, de la no, misma no, no. manera que no lo puede parar el árbitro si los dos equipos siguen jugando el árbitro sí debe pararlo inmediatamente y si uno de los equipos se da cuenta y, y no juega perfecto entonces, ¿eh? ahora yo te pregunto si de la mesa de control le paran el partido el árbitro debe parar el juego Sí, sí, bueno, pero la mesa de control no lo puede parar. La mesa eh, de control no lo puede parar. No, no, no, en en esa circunstancia no porque está en las mismas condiciones que el árbitro, está mientras no ponga este en desventaja a ninguno de los equipos, sí podrá pararlo, pero si si claramente un equipo está atacando como en la noche la mesa de control no puede no puede este eh, Parar, no puede parar el juego y por decir que el reloj está marchando. O eh, sea que la decisión de la tripleta de la noche en esa jugada fue la correcta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que hicieron fue lo correcto. Eh, lo más este digamos enredado hubiera sido si no teníamos las imágenes de la televisión que claro, si porque no ahí no se podía medir el tiempo. Imagine, ahí iban a tener que estimar un tiempo que haya transcurrido de la acción de juego y, y otorgarle a, a otorgar el tiempo que restaba que yo estimaban que restaba, porque no no tenían otro elemento para no tenían otro elemento para poder eh, determinar era solamente la la intuición del árbitro y el poder estimar el árbitro el tiempo transcurrido. Claro, esto es este artículo 58 regla 8, que estuve mirando ahí este en, en, el, en el reglamento, eh, que habla de la, de la desventaja de, en este tipo de, de, de situación. Entonces, le, lo que decía al principio de la vez, también hablé contigo a la mañana, este después de ver la acción, presté mucha atención muchas veces para ver en el juego, y es cierto, Ningún jugador, ni del Ferro, ni de Quilmes, ni los entrenadores, ni los que estaban en el banco, hizo un solo gesto, un solo ademán, que indique que este, el reloj no había corrido y que indique que había una irregularidad dentro del juego, por lo, por lo cual ninguno tenía ni ventaja ni tenía desventaja ahí. No, no, no, por eso todo el mundo se da cuenta cuando cuando convierte el gol y miran que el reloj está en el mismo tiempo cuando de cuando arrancó. Eh, todo el mundo, lógicamente, jugadores, entrenadores, todo el mundo mira al, al, al jugador que, en este caso, que, que ataca o, o al, a los jugadores que defienden. Cuando la, la situación se resuelve, ahí se ve. La pregunta también es, Hay un error de la mesa, hay un error de los árbitros en no mirar el, el tablero o no. No, no, el árbitro sí, eh, eh, bueno, el árbitro normalmente lo que lo que hace es este eh, mirar el mirar el tablero en estas situaciones cuando en los dos últimos minutos del último periodo el reloj se detiene eh, después de gol, el árbitro lo que hace en la reanudación mirar el, el reloj. El problema es que esa reanudación está ligada directamente a, a la acción del jugador y es ahí donde el árbitro empieza a, a ver entre que el reloj no funciona y qué lo que está haciendo el jugador y si puede detener o no puede detener este, el juego. Y, y ahí eh, ya es... este la rapidez mental y la reacción del árbitro inmediatamente como para saber si lo puede parar o no lo puede parar claro, eh... porque, eh, a ver yo eh, soy consciente y lo, lo charlé también, eh, los árbitros se dieron cuenta que el reloj no corría, claramente se dieron cuenta que el reloj no corría, pero al mismo tiempo se dieron cuenta, o por lo menos el que miró el, el reloj en ese momento se dieron cuenta que no había ninguna desventaja ni ventaja y que los 10 jugadores estaban concentrados en el juego Sí, sí, en sí, Seguro, seguro, es es ese, eh, lo que el árbitro también pone este eh, dentro de la de la valor valo rización de su decisión está claro. también el contexto del juego, es decir, en qué situación él se va a poner en el momento en que en que tome la decisión. Si lo hace este Eh, poniendo en desventaja va a estar este, alguno de los dos equipos va a estar en un problema claro, eh, claro. Eh, por lo tanto esa valoración que él tiene que hacer eh, es, es tremendamente importante eh, al, al, al momento de la continuidad del juego yo te explicaba hoy que hubiera pasado si el gol se convierte y el, los árbitros vienen a hacer revisión de imagen y está fuera de tiempo claramente lo tienen que anular claro claro que, que era la, que era la duda saber si el primero si el doble de valie lo primero era saber si el doble de valvei estaba dentro del tiempo reglamentario y después cuánto quedaba era la segunda opción el segundo paso ese es uno de los ítems de revisión de imágenes saber si el gol está dentro del tiempo o no si la falta sí. está dentro del tiempo o no eh, no es que van a ver si fue o no fue fablo Van a ver si la falta está dentro del tiempo. Van a ver si el gol está dentro del tiempo este de juego. Es lo que anoche fueron a ver, si el gol estaba dentro del tiempo y, y después cuánto era el tiempo que restaba, al estar adentro, cuánto era el tiempo que restaba de juego este al momento de convertirse el gol. Bueno, que, que, cuántas cosas. Y también, por lo que hemos visto en otras canchas, Hay algunas canchas que tienen algún problemita con el tema de la descoordinación de, de por ahí de los relojes de 24 con el tablero y la guirnalda que sí, se enciende sí, y, y sí, la bocina, hay, ¿no? Sí, hay varios este cuando los equipamientos son diferentes, de diferente construcción, de diferentes empresas, eh, muchas veces la sincronización que hay que lograr entre el cronómetro ...principal o el tablero principal... ...y el, el de los 24 segundos... Eh, ...es una situación bastante delicada... ...es decir, desde que, desde que nosotros en el reglamento tenemos... ...que el reloj principal es el que maneja al reloj, al reloj de 24... ...es decir, que tiene que haber una sincronización... ...que cuando para el reloj del partido debe inmediatamente detenerse el reloj de 24 que antes era separado separado era el tablero separado era el reloj de 24 eran los dos operadores diferentes pero cada uno este manejaba este, su pónsula entonces eh, se podía producir un, un arranque antes del reloj de 24 o del partido y no este eh El, el sincronismo que debe haber a partir de que de que se pone por reglamento de que el reloj del partido es el que maneja eh, o es el que habilita al, al, al de 24 segundos al reloj de lanzamiento ahí es donde se nos está produciendo este, el problema con las distintas construcciones del de tablero de una marca, los 24 de otra marca y este, el sistema de del, del precision time que, de, o de tiempo justo, que independientemente de la marca que sea, no, no tiene influencia en el sincronismo, eh, porque va, va directamente al tablero general. Eh, lo que hace el silbato del árbitro es detener el, el, el tiempo del partido. Claro. Y vos... Si el silbato detiene el tiempo de partido y en la consola del tiempo del partido está sincronizada con el de los 24 segundos, inmediatamente que parás el del tiempo de juego, vas a parar el de reloj de lanzamiento. Claro, eh, claro. Eso, este, si, si se puede... Este, lograr esto eh, es un problema de sincronismo no no es un problema de, de, de que el tiempo justo esté interfiriendo en, en la decisión es un problema de sincronismo entre entre el tablero general y el, el reloj del aamiento está muy bien está muy bien bueno eduardo nos quedamos con con, con, con la explicación y gracias por, por diseñarnos una vez más y y bueno, para que la gente de Quilmes también se quede, obviamente, caliente, por ahí, por, por el desenlace del juego, pero tranquilo que los árbitros actuaron correctamente en la última bola. Sí, sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. en eso, este, eh, la, la, la tranquilidad de que, de que hicieron, lo, este, hicieron lo correcto, y bueno, y, y gracias a Dios que contaron con un partido ha televisado y que podían este hacer revisión de imágenes y poder haber hecho eh, lo justo con el tiempo que restaba por jugar. Seguro, seguro. Te agradecido mucho el contacto, Eduardo Gracias una vez más, ¿eh? no, Por favor, Javier. Muy bien, claro. la palabra de Eduardo Vellón, clarito chico, ¿no? Este, qué, qué momento, ¿no, Santi?